un p o ¿Cómo o c va a ser el trabajo? ¿Van a hacer desde el control urbano para la competencia de turismo de carretera con la, la patrulla municipal?、Ah, ordenando seguramente también la salida del autor como cuando termine la carrera cuando e、eh, l domingo a mediodía. ¿Cómo va a ser? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno,、eh, nosotros arrancamos e l operativo ya el, el sábado a la madrugada. van a quedar de un l a patrullando vuelta en inmediaciones de, de, del circuito más que nada para ver cómo se va moviendo el tránsito porque a veces puede pasar que por ahí viene una tanda grande de vehículos y ya empiezan los chicos a, a trabajar a, a la madrugada、eh, si sale todo bien y esperemos que no haya ningún tipo de novedad temprano la idea es arrancar cerca del mediodía del día domingo Eh, nuestro mayor interés es,、eh, es la salida de, de los vehículos,、eh, más que nada porque una vez que termina la carrera todos quieren s a l i r juntos. Entonces ya hace unos años que venimos organizando la salida.、Eh, la idea es、eh, poner alguna presencia policial y de los vehículos nuestros en todas las salidas del autódromo, invitando a l e a la gente por donde deben circular. En realidad son tres salidas o cuatro. Eh, eh, nosotros lo tenemos, lo tenemos dividido en cuatro.、Eh, la parte de la gente de boxes, lo que hacemos es que salga derecho hacia, hacia Sierra Chica y después ahí puede tomar para, para el lado de Buenos Aires o, o retomar para la b a r r i a por el calle de tierra. La gente que está acá pasando la S en el arco, ellos, la, la circulación mano única obligatoria va a ser para el lado del regimiento. Eh, los que salgan sobre lo que es、eh, Avenida Pellegrini, bueno, ahí hay dos tranqueras de, de salida, o sea que... La idea es que los que están más cercanos a Miserrachica salgan para ese lado y los que están más cercanos a la ruta 226 salgan para, para la ruta.、Eh, vamos a tener la mayor concentración de personal en lo que es、eh, 226 y Pellegrini porque suponemos que al tránsito normal de, de la ruta 26 2 se le va a sumar la gente que venga de, del autónomo. En la ciudad Un operativo especial,、eh, primero tienen que、eh, reforzar el, el personal para, para este fin de semana. Mira,、eh, s í nosotros mismos trabajamos los, los, los fines de semana、eh, normalmente lo que hacemos,、eh, agregamos un poco más de gente、eh, para la noche, vamos a estar trabajando. Con... Alrededor de, de nueve b o l s i l l a s y el operativo que tenemos organizado para lo que es la salida del, del autódromo, estamos hablando alrededor de veinte personas trabajando para este evento. Bueno, así que a tener en cuenta más que nada también la, la, la salida n o cuando se termine la competencia de domingo. Sí, mira, la experiencia de lo que hicimos, esto o arrancamos hace dos años e s t a prueba de hacerlo de esta forma.、Eh, sabemos que hay mucha gente que por ahí tiene que hacer algunos kilómetros más para volver, pero se quedó. quedó En estos dos últimos años, que es una forma ordenada de, de salir y no se genera una、eh, gran, gran cantidad de vehículos en un, en un punto que por ahí eso puede ocasionar algún accidente o molestias a alguna de las personas. De esta forma、eh, es lo más rápido que, que hemos podido hacer y bueno, e s e r e m o s que salga todo, todo bien como, como los años anteriores.